Cuentos de hadas españoles La dama y el león Había una vez un mercader que tenía tres hijas Las amaba profundamente, especialmente a su hija menor, Amelia Porque ella era su favorita Un día, mientras se preparaba para un largo viaje relacionado con su trabajo Les preguntó a sus hijas qué les gustaría que les trajera Me encantaría un hermoso conjunto de perlas resplandecientes me gustaría un conjunto de diamantes brillantes Querido padre, me gustaría un hermoso ruiseñor cantor Muy bien, hijas mías Si puedo lograr todo eso, entonces lo tendréis Se despidió de sus hijas y se fue El comerciante compró las perlas para su hija mayor Y los diamantes para su segunda hija Pero buscó por todas partes un ruiseñor cantor Y todo el esfuerzo fue en vano Esto le preocupaba ya que Amelia era su favorita y no quería decepcionarla. Su atrevimiento lo llevó a un bosque. Cabalgó y cabalgó hasta que encontró un magnífico castillo con un árbol muy alto a su lado. Sobre ese árbol se posó un hermoso ruiseñor que cantaba melodiosamente. ¡Oh! Eres justo lo que estaba buscando. Sube a ese árbol y atrapa a ese ruiseñor para mi hija. Justo cuando el criado se estaba acercando, un león apareció de un salto y rugió tan fuerte que las hojas del árbol temblaron con la vibración. ¿Quién se atreve a robar, mi ruiseñor? Voy a devorarte, ladrón. Mis disculpas, oh poderoso león. No sabía que ese pájaro era tuyo. Por favor, perdóname la vida. Te pagaré con mucho dinero por mi error. Nada, Puede salvarte a menos que prometas darme lo primero que te encuentres cuando vuelvas a tu casa Si estás de acuerdo, te perdonaré la vida y también te daré el ruiseñor Pero... pero... ¿y si es mi Amelia? No se preocupe, señor No es probable que su hija sea la primera en recibirlo Ya que podría ser un perro o un gato El comerciante había sido persuadido Cogió el ruiseñor, hizo su promesa al león y se fue de vuelta a casa. Cuando el comerciante llegó a casa, su hija menor, Amelia, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Después de ver que le había traído el ruiseñor, estaba rebosante de alegría. El mercader no se alegró en absoluto y se echó a llorar. Oh, mi querida Amelia, no puedo alegrarme porque he tenido que hacerle una promesa al Príncipe León de que enviaría lo primero que me encontrara. Me temo que te hará pedazos cuando te tenga en su poder. El comerciante le explicó lo que había sucedido. Oh, padre, una promesa es una promesa y debe cumplirse. Debo ir a ver al Príncipe León. No, no. Por favor, él te matará. Nada puede cambiar lo que está escrito en mi destino. ¿No es eso lo que nos enseñaste? El mercader se sorprendió. No te preocupes, padre. Mi corazón me dice que estaré bien. Y el corazón nunca se equivoca. Eso es lo que nos enseñaste. Al día siguiente, Amelia partió hacia el bosque mientras su padre y sus hermanas lloraban a la vez que se despedían de ella. Espero que el príncipe león sea amable con ella y podamos ver a vuestra hermana pequeña otra vez. El león era en realidad un príncipe encantado. Durante el día era un poderoso león, al igual que sus compañeros, y por la noche adquirían de nuevo la forma humana. Cuando Amelia llegó al bosque, fue recibida amablemente y llevada al castillo en un carruaje dorado tirado por leones. Cuando Amelia entró en el castillo, fue recibida por una manada de leones que portaban muchos regalos para ella. «Bienvenida, mi hermosa reina. Veo que vuestro padre ha cumplido su promesa y me alegro de que hayas sido tú la primera en recibirlo, ya que eres muy hermosa. Será un honor tenerte como esposa». «Me siento muy halagada, pero no comparto tu felicidad. Me das miedo». Eres un león En ese momento un rayo de luz de luna brilló a través de la ventana Y el príncipe león se transformó mágicamente ante ella en un príncipe hermoso En realidad soy un príncipe y todos somos presa de un encantamiento que nos hace leones por el día Amelia sonrió porque se encontraba feliz y enamorada del príncipe león Amelia acordó casarse con el príncipe y la boda se celebró de inmediato con la debida fastuosidad Vivían felices juntos al estilo de los leones Durmiendo durante el día y despiertos por la noche Un día el príncipe león se acercó a ella y le dijo Mañana hay una fiesta en casa de tu padre para celebrar el matrimonio de tu hermana mayor Si lo deseas, los leones te acompañarán Eso sería maravilloso, estoy ansiosa por ver a mi padre Entonces avisaré a los leones de inmediato Y te acompañarán allí con gran boato Pero, mi príncipe, yo no quiero ir sola, quiero que tú me acompañes. Mi reina, es demasiado peligroso, porque si el más pequeño rayo de luz me alcanza, me convertiré en una paloma y tendré que vivir volando durante siete años. No te preocupes, me aseguraré de mantenerte a salvo y protegido de cualquier rayo de luz. Y así el príncipe y la princesa se dispusieron a ir a la boda. El mercader y sus hijas se alegraron mucho al ver a Amelia y estaban deseando saber más cosas del príncipe León. Le dieron la bienvenida al príncipe con mucho amor. La princesa tenía un gran salón construido con paredes tan gruesas que ningún rayo de luz podía penetrar a través de ellas. Era donde el príncipe se iba a retirar cuando encendieran las antorchas y las lámparas. Pero como la madera estaba verde, se cuarteó, causando una grieta tan pequeña que cuando la procesión de personal con antorchas y lámparas regresaron de la boda, Un pequeño rayo de luz del grosor de un cabello incidió sobre el príncipe león. En un segundo, el príncipe león se convirtió en una paloma. Cuando Amelia regresó, no vio nada más que una paloma blanca posada allí. Durante los próximos siete años tendré que volar sin parar y en cada séptimo paso dejaré caer una pluma blanca y si las sigues todas, podrás liberarme. La princesa Amelia siguió a la paloma blanca Mientras una pluma blanca caía en cada séptimo paso para mostrarle el camino A medida que pasaban los siete años Amelia seguía el rastro de las plumas blancas sin ningún descanso oh, Estoy contenta de que estos siete años hayan terminado Pronto estaremos libres de problemas Pero aún faltaba mucho tiempo para que la princesa Amelia y el príncipe fueran libres Un día las plumas blancas dejaron de caer y Amelia se preocupó. -Un hombre no puede ayudarme. La princesa Amelia trepó a un árbol e imploró al sol. -¡Oh, sol! ¡Que brillas desde los valles hasta los picos de las montañas, desde la tierra hasta las profundidades! ¿Sabes dónde puedo encontrar a mi paloma blanca? No, hijita, no he visto una paloma blanca, pero toma este pequeño cofre y úsalo cuando estés en extrema necesidad Muchas gracias La princesa Amelia siguió buscando a su príncipe hasta que cayó la noche Cuando la luna brilló, se dirigió a ella y le preguntó ¡Oh, hermosa luna! Brillas toda la noche sobre los campos y los bosques ¿Has visto a una paloma blanca volando? No, no la he visto, pero aquí tienes este huevo. Ábrelo cuando estés necesitada. La princesa Amelia dio las gracias a la luna y siguió buscando al príncipe. Mientras soplaba el viento de la noche, le preguntó: Viento, que soplas entre los árboles y las hojas. ¿Has visto una paloma blanca volando? He visto a la paloma blanca. Ha volado al mar Caspio, donde ha recuperado su forma de león y está luchando con un poderoso dragón. ...que es una princesa encantada llamada Asteria. Aquí tienes una varita mágica. Ve al mar Caspio, apunta con ella al dragón y di... ¡Abra cadabra! Después de eso, el león podrá dominar al dragón y ambos recuperarán su forma humana. A continuación encontrarás un majestuoso grifo alado que habita en el mar Caspio... «Súbete a su espalda con tu amado príncipe y te llevará de vuelta a tu hogar cruzando el mar. Suelta la varita mágica cuando estés en medio del océano y de ella brotarán de inmediato árboles muy altos que le mostrarán al grifo las instrucciones para cruzar el mar». Amelia dio las gracias al viento y emprendió su viaje. Cuando llegó al mar Caspio, encontró al príncipe León y al dragón luchando. Inmediatamente sacó su varita mágica y la apuntó hacia el dragón ¡Abra cadáver! La magia de la varita golpeó al dragón y éste cayó al suelo El príncipe león puso su pata sobre la cabeza del dragón e inmediatamente recuperó su forma humana El dragón también recuperó su forma humana y se transformó en la princesa Asteria Tan pronto como se encontraron libres, la princesa Asteria miró al príncipe león y se enamoró. Ella inmediatamente le lanzó un hechizo, tomó al príncipe en sus brazos y desapareció mágicamente. ¡No! La princesa Amelia lloró por su amado príncipe, pero en ese momento sopló una suave brisa que le dio valor. Iré allá donde quiera que soplen los vientos... Y seguiré mientras el sol se ponga y se levante sobre el horizonte Buscaré por todas partes hasta que encuentre a mi príncipe Subió de un salto a la espalda del grifo y siguió la dirección del viento Ella siguió y siguió hasta que encontró un castillo donde el viento dejó de soplar Amelia entendió que allí era donde estaba su príncipe Dio las gracias al grifo y luego entró en el castillo Cuando habló con la gente del reino, le contaron todo sobre la gran fiesta que se iba a celebrar para oficiar la boda del príncipe y la princesa. ¡Oh, que el cielo me ayude! En ese momento, Amelia abrió el cofre que le había dado el sol y de allí salió un hermoso vestido, tan brillante como el mismo sol. También rompió el huevo que la luna le había dado y de allí salió una gallina dorada. Entró en el castillo, engalanada con el vestido y portando la gallina dorada. Todos la miraron con asombro, incluida la futura novia. La princesa Asteria estaba tan sorprendida por el vestido de Amelia y por la gallina dorada que se acercó a ella de inmediato. ¡Este vestido es magnífico! Me gustaría comprártelo junto con la gallina. Puedes tenerlos, pero a cambio... Debes dejarme hablar con el novio en su habitación esta noche La princesa Asteria dudó Pero ella deseaba el vestido y la gallina con tal entusiasmo Que finalmente accedió Más tarde esa misma noche Ella le ordenó al chambelán que le diera al príncipe león una pócima para dormir El príncipe que estaba cerca Escuchó algunos murmullos Y luego le preguntó al chambelán de qué se trataba El chambelán le confesó al príncipe que le habían ordenado que echara una pócima para dormir en su bebida... ...cuando la princesa estuviera en la habitación con él esa noche. Vierte la pócima y guárdala junto a mi cama. Esa noche, cuando la luna brillaba, la princesa Amelia fue llevada a la habitación para hablar con el príncipe. El príncipe León, mientras tanto, fingía estar dormido. Durante los últimos siete años te he seguido mientras volabas por todo el mundo... «He hablado con el sol, con la luna y con el viento para buscarte. Te ayudé a dominar al dragón. ¿Me vas a olvidar ahora?» Reconoció la voz de su querida esposa de inmediato. «Por primera vez soy verdaderamente libre, porque todo ha sido como un sueño. La princesa Asteria me había hechizado, pretendiendo que te olvidara mi amor. Pero tu amor me ha bendecido y ha roto ese hechizo». Ah, oh, mi príncipe! He viajado a los confines de la tierra para encontrarte ¡Qué contenta estoy de haberte recuperado! Apresurémonos y salgamos de este lugar antes de que la princesa encantada nos encuentre El príncipe y la princesa se escabulleron silenciosamente del castillo porque temían que la princesa Asteria pudiera atraparlos Montaron en el grifo que los llevó sobre el mar Caspio y los trasladó de vuelta a su castillo en el bosque Cuando llegaron a casa, todos los leones adoptaron su forma humana y se regocijaron. El príncipe león no sabía cómo agradecérselo a la princesa Amelia y le dijo cuánto la quería, porque fue su determinación y su voluntad la que finalmente había devuelto la felicidad a sus vidas.